cualquier billete. Y así logré. Que lo que diga siempre se respete. d e p i b e meta revoleo para hacer un trueque. Y ahora cobrando en efectivo transferencia o cheque. Checa c o m o parte el micrófono, mi letra tiene esquina. Desde la oscuridad de mi c h a c r a salen mis rimas. Son noches con la corta encima, atrás de la cortina. Con el martillo atrás por Y alucinan lo que puedo hacer tranquilo yo este sábado. Joder a la maldita jueza solo con un párrafo. Luego de esto, la fiscal me hace un escándalo. Seguro que voy a terminar muerto, pero en cana no. Si un día me vas a apuntar, yo te ruego que tire y que la descargue completa sin errar disparos. Porque los hombres no tememos que esto se termine. Y la revancha tiene un vuelto que saldrá más caro. Ando silbando despacito, mirando pa' bajo. Disfrutando de los lindos premios que tiene el trabajo. A la cima tengo el atajo. No pregunten por la droga si ya saben quién la trajo. Nunca se olviden quién estuvo en la miseria y quién llegó cuando la feria y era solo una materia. La traición es cosa seria, no se olviden de esta seña. El mero mero es quien les habla y les enseña. Eso no es música, es droga. ¿eh? Al Cypher, Guadalajara, Jalisco. Yeah. Otra noche se termina. 早く帰りたいです。